Muchas escuelas aquí, hermano Presidente, se han construido con Club de Leones. Ustedes, queridos maestros, conocen. Detrás del cementerio lo hemos hecho desaparecer. En Juan Carlos pesoa hemos remodelado. Ahora es otra escuela, ya no es Club de Leones. Antes han financiado. Antes la educación era financiada por la iglesia, por las organizaciones, eh, ONGs, Por las organizaciones no gubernamentales ahora 100% asumimos como gobierno municipal con los con los recursos que nos desembolsa con los recursos que paga el pueblo de Montero sus impuestos como clara muestra de seguir los pasos a usted hermano presidente en la ejecución no le vamos a alcanzar porque usted la verdad corre fuerte pero queremos decirle en montero se está avanzando muchas obras grandes y lo vamos a hacer lo vamos a mostrar de aquí quisiéramos que nos visite de aquí a unos dos tres meses tenemos proyectos millonarios para inaugurar millonarios con el programa evo cumple con el plan de, de los hospitales con el plan de Mi barrio, mi hogar también ha sido tomado en cuenta, hermano presidente. Estamos correteando, preparando proyectos. Hemos beneficiado casi a 5.000 viviendas hasta ahora con el ley 247.